Vamos a saludar a Mario Verón, que es el director de rentas de la municipalidad de Santa Rosa. Mario, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, acá estamos. Bueno, el Ejecutivo Municipal elaboró un nuevo proyecto de moratoria. Eh, que se le i g u a l el Consejo Liberante. Todo, todos los años nos dicen que es la última moratoria, ¿no? Pero, <ríe> Mejor. O sea, esas son mentiras que gustan. Pero yo, me, yo recuerdo especialmente, y, y te introduzco a la, a la charla, Mario, más vale, vas a ¿Sí? explicar seriamente, pero con un toque de broma, porque la, la del año pasado fue especialmente militada desde el gobierno municipal en ese sentido. Esta es la última, no hay más, no hay más, aprovechen. Y bueno, este, por lo visto hay otra. Contanos, Mario. Bueno, eso es una situación que se va analizando normalmente año tras año y ver el comportamiento de, del contribuyente.、Eh, sobre todo teniendo en cuenta el contexto social y económico en el que estamos atravesando,、eh, nosotros notamos que、eh, hay contribuyentes en donde se complica la posibilidad de, de, de estar abonando las tasas、eh, en forma normal.、Eh, por darte un ejemplo. Eh, la, la moratoria pasada、eh, consideramos que fue un éxito.、Eh, hemos tenido alrededor de casi 13.000 contribuyentes que, que, que se adhirieron.、Eh, si vamos específicamente a lo que es inmuebles, servicios municipales y sanitarios,、eh, se adhirieron alrededor de 7.600 contribuyentes. Y cuando analizamos qué pasó con esos contribuyentes que se pusieron al día, Hoy tenemos alrededor de 4.500 que ya tienen deuda. Entonces, ¿qué hacemos? Un análisis más específico. ¿Dónde están esos contribuyentes?、Eh, sí. Ahí encontramos que hay contribuyentes que están en zonas en donde nos damos cuenta que por la zona, por la evaluación fiscal,、eh, han hecho un esfuerzo considerable para ponerse al día. Y、eh, por supuesto que también tenemos aquellos que especulan.、Eh, Con, con la situación de la moratoria. Pero por supuesto que también hacemos un seguimiento sobre eso, con lo cual hemos hecho más de 600 juicios en lo que va del año. Ajá. s í Y, y, y reciente hiciste una pregunta, retórica, si se quiere: ¿dónde están esos contribuyentes que volvieron a ingresar en, en, como deudores? Bueno, ¿Y dónde están? Nosotros, los,、uh -huh. nosotros los separamos por barrio,、eh, con lo cual nos encontramos donde. Eh, eh, Hay un gran porcentaje, alrededor te estoy hablando del 65%,、eh, corresponden a barrios donde podríamos considerar que hay una capacidad contributiva baja y、eh, sabemos que el esfuerzo、eh, es grande, que han hecho un esfuerzo grande y、eh, la actual situación eh, implica eh, eh, que se pone difícil para, para llevar al día las tasas. Bien. Eh, eh... La presentación de la moratoria he visto ya generó una polémica o un rechazo muy específico. Quizás es demasiado técnico el tema. Después abordamos lo que tenga que ver, quizás con, con los vecinos más directamente. Pero el colegio de arquitectos expresó un rechazo. ¿Lo, lo has podido ver? Lo, ¿Tomaste conocimiento? No sé si lo hicieron también de modo institucional, esa queja que, que hicieron mediática. Eh, sí, es, un, es más técnico exactamente, corresponde más a lo que es la, la, la Secretaría de Obras Públicas,、eh, pero le estamos dando la posibilidad al contribuyente que regularice su, su situación en cuanto a, a los planos. O sea, es un trámite que va a tener que hacer igual, tiene que presentar los planos conforme a obra、eh, y seguir todos los requisitos necesarios eh, para eh, que se apruebe el plano, ¿sí? Pero bueno,、eh, mayores especificaciones te va a poder dar el, el, el, el, el sector específico. Bien, vos decís que es una consulta más para obras públicas. Perfecto, bueno, la vamos a canalizar ahí porque el, el documento del Colegio de Arquitectos, insisto, es efectivamente algo muy específico y muy técnico. Pero también es, es, es muy duro en, en algunos conceptos que, que utiliza. Bien, lo vamos a abordar por otro carril entonces.、Uh -huh. Mario, no sé si lo dijiste, eh, pero eh, ¿tienen el número del aumento de morosidad que, que tienen a diferencia del año pasado, por ejemplo? A ver, nosotros hacemos dos seguimientos. Uno,、uh -huh. eh, lo que es el cumplimiento del periodo, es decir, periodo 10 que vence en noviembre. Qué cantidad de contribuyentes les facturamos, qué cantidad de contribuyentes pagaron.、Eh, si hacemos ese análisis, estamos alrededor entre el 55 y el 60%.、Uh -huh. Si a esto le sumamos、eh, el recupero de deuda, aquellos que nos vienen pagando a través de un plan de pago, que vino y se puso al día con las tasas, eh, estamos eh, alrededor del 74%. No,、eh, entendemos que estamos en un buen número si vamos hacia atrás.、Eh, Pero no, no, siempre intentamos mejorar, o sea, siempre vemos la, la posibilidad de, y tratar de mejorar、eh, y buscando、eh, siempre ver cuál es la situación del contribuyente. O sea, no, no, siempre le recomendamos al contribuyente que se acerque porque、eh, siempre existen、eh, descuentos para jubilados,、sí. eh, condonaciones, dependiendo de los ingresos de, de las personas convivientes.、Eh, e、eh, x i misiones en el caso de AUH,、eh, tarjetas alimentarias, o sea, siempre le recomendamos al contribuyente que se acerque porque、eh, detectamos que hay desconocimiento de las normativas que les ofrecen muchos beneficios. Claro, claro. Y, y por lo que entiendo, si, si hacen esta moratoria es porque sirve, ¿no? porque la gente quiere pagar, pero no puede.、Eh, exactamente. Mira, para darte un ejemplo, la, la moratoria pasada, el 83% pagó en un pago. Miró. ¿Sí? El 83% por todo lo que río.、Claro, por por es... el beneficio que le dan en pagar en un pago. Exactamente, exactamente. exactamente. Es una linda caja. ¿eh? De que aparece de golpe, <risa> claro. Para, para lo s que maneja. Te reíste, te reíste. e entonces, esto, nos quedamos con este número. Está bien decir que el 74% de los contribuyentes de Santa Rosa están. Relativamente al día, porque es por distintas vías, pero es así, en el pago de tasas ese es el número. Exactamente, exactamente,、uh -huh. sí, sí, con lo cual vemos que, que, que vamos mejorando esa recaudación, pero、eh, entendemos que siempre se puede mejorar más aún, sí, sí. Bien, y Mario, te hago una consulta,、eh, sé que Rentas tiene alguna intervención, pero no sé si tan plena como para que aportes precisiones, pero te lo pregunto: ¿tienen intervención directa en lo que se recauda por. ¿Multas de tránsito, fotomultas y demás? Sí, no, no, no tengo ese número.、Ah, ese、bien. dato corresponde más a tesorería. No, no, no, no tengo un número sobre eso. Bien, bien.、Sí. es decir, no sabes、no、tampoco en ese caso, eh, eh, porque lo hemos hablado con tránsito, por ejemplo, y también no tienen、claro. la precisión exacta de c u á n t a s qué deuda hay,、Era. qué mora. No se, no se claro, esa, esa recaudación corresponde más o al juzgado de falta o tesorería en cuanto a cuáles. Lo que ingresa sobre ese concepto. Bien. Y、sí. finalmente, o después agrega lo que quieras, pero te pregunto: ¿tiene algún beneficio que consideres particularmente señalable esta moratoria? ¿Algún sector específico que.? que... Sí, mira. Eh, normalmente, eh, las moratorias,、eh, yo de que hace años que estoy trabajando en la dirección de rentas, más o menos siempre tienen、eh, los mismos beneficios. Lo que tiene como novedad esta. Es en cuanto a los comercios, ¿eh? ¿Sí? la tasa de inspección, seguridad y higiene.、Eh, para aquellos comercios que、eh, estén al día hasta el 31 de octubre del año 2026 o, y se pongan al día con la moratoria, ¿sí? que, que estén al día, que sigan al día o que se pongan al día con la moratoria,、eh, van a tener la bonificación del periodo 6 del 2026. Sí.、Eh, Eso tratando también、eh, de darle la posibilidad al contribuyente de esta tasa, porque、eh, con la situación socioeconómica, sobre todo、eh, la actividad comercial, no, no, no está pasando un buen momento. Bien. Y, y ahí nota,、eh, eh, ¿tenés números que, que permitan ver la crisis en ese sentido también? Es decir,、Tal、así cual, como. a u a l sí, sí. A ver, ¿tenés algún、sí. ejemplo? Por darte algún ejemplo, actualmente estamos y lo venimos subiendo, ¿eh? lo venimos subiendo,、eh, pero hemos tocado un piso del 32% de、uh. porcentaje de recaudación de esta tasa.、Eh, y actualmente、eh, rondan el 40%, pero、eh, notamos que la tendencia es hacia arriba. Por eso tratamos de buscar alguna herramienta para.、Eh, Eh, incentivar el pago y darle la posibilidad al contribuyente con algún tipo de beneficio. Bien. Disculpa la ignorancia, pero ¿esa tasa de qué depende el monto? ¿De los metros cuadrados cubiertos? ¿De cómo se, cómo... Exactamente. Sí,、ah, eh, claro. Depende de la actividad y de, de los metros cuadrados en donde se realice la actividad comercial. Claro. No, estaba tratando de imaginarme cuánto representa para un comercio relativamente normal. No sé si e x i s t e e s o pero. ¿Cuánto, ¿Cuánto puede pagar un, un, un kiosco común y corriente de, de claro, San Carlos? Estamos hablando de aproximadamente unos 30 mil pesos bimestrales. Pero、claro. también es muy difícil la, la, la comparación porque todo depende sí, de, sí, de, de los metros en el cual desarrolla la actividad. Pero si en ese caso digamos, decís i g a m o s d esa suma, no parece nada、eh, exorbitante. Es bastante lógico, incluso bajo, te diría. pero... Sí. Eh, es decir, en el comercio la recaudación está bastante caída, si, me, si hablamos de cifras del 32-45%, bastante abajo respecto del resto de la población. Paga mejor el resto de la población que el comercio hoy en día. Exactamente. Sí, la evolución la venimos notando que estamos al alza, pero eh, eh, queremos seguir estimulando、eh, esa, ese incremento que estamos notando. Bueno, bueno, muchas gracias. La verdad que nos desafinaste, no, fuiste por. muy claro. Y si querés agregar algo más,、eh, por supuesto que está el micrófono abierto. No, no, no.、Eh, todo muy bien, gracias. Dale.、Eso. Mario Verón、vale. es el director de rentas de la Municipalidad de Santa Rosa que、eh, pone en manos del Consejo Deliberante una nueva moratoria, la 2025, la última de la historia, hasta el año que viene.、Eh, y bueno,、eh, nos daba cifras que permiten una radiografía de Santa Rosa, ¿eh? También el comercio está pagando cifras muy por ab abajo de la mitad del resto de la población. Sí, las t a